Aanmo, boze. O, nee. neem. Oké. quieres combatir? Muera! Tengo! Tengo balas multicolor! Para! Utilizar de munición. Canto! La música es nuestro fusil! Y la respuesta es. ¡Skalasnico! ¡Skalasnico! ¡Skalasnico! ¡Skalasnico! ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Oh! I a repartir. Hey, la. tengo, tengo balas multicolor. Para, utilizar de munición. Canto, la música nuestro fusil. Y la respuesta es. Calas Nico Scalasnico, Nico Scalasnico, Nico Pum, pom, pom, pom, pom. Nudna estúpida razón. Se repite la canción, se prepara el pelotón ten, Color, para utilizar de munición Canto, la música de nuestro fusil Y la respuesta es ¡Escalas! Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí de nuevo en One Cape Palomino, en Radio RSK.info. Bueno, pues bienvenidos una semanita más aquí a la radio, ¿no? Sí. Estamos en la 107.1 FM. Y bueno. si no, en la página web que os he dicho antes. <risa> ¿Cómo era? ¿Cómo era? Porque yo me perdí. www.radiosk.info Bien, bien. Bueno, pues nada, esperemos que estéis pasando un día de fábula, con el sí. sol que hace. Y que pasáis un buen fin de semana, con lo que os dijimos la semana pasada. Nosotros estuvimos allá en el Rock and Trin escuchando Sotataula y a la karaoke. La karaoke vaya fiesta, ¿eh? Vaya fiesta, se montaron. Llegué tardísimo a casa, pero tarde, tarde. <risa> Salía el sol, huimos <risa> <Pues risa> como <sí>. ratas. <risa> es fin de pasapia el sol amanecer, qué bonito. Bueno, hay que decir que estuve de fábula, ¿no? Nunca me había imaginado poder ver ahí a la karaoke van. Pues yo tampoco, ¿eh? De que y... hubieran cabido, no estaban todos, pero igualmente. El escenario tuvo gente, ¿eh? Sí, sí, moló, moló. Y aluciné te con te el Harry, Henry, ¿eh? Cuando subió a cantar. Hostia, sí. Había cada voz por ahí. Si estuviste y si ya lo comprobaste no que... Hombre, y el que subió a cantar, los rocos van al infierno... Hostia, también, crece, ¿eh? Ese, destrozado al público, madre mía. Lo clavó. <risas> bueno, pues señores, empezamos ya con la agenda, ¿no? Con el noticiario del de escenario. Sí. Bueno, pues empezamos con las fricadas, ¿no? no tan fricadas últimamente, porque yo estoy harto de hablar de economía No, bueno, esto es sobre economía, pero va sobre economía negativa Dime, ¿qué tenemos? No es por incitar a hacer malversidades, pero... Han dicho de que se cuelan casi 40.000 personas en el metro al día ¿En y... Barcelona? En Barcelona, solo en Barcelona ¿40.000? 40.000 y 15.000 en el autobús Demasiada peña, creo yo, ¿no? Eso mentira. No sé, yo pienso que sí, somos muchas en Barcelona. Y muchos de ellos cogemos el transporte público. Pero 15.000 en el bus. Es que no sé cuánta gente puede usar el bus. Hombre, claramente. es posible, ¿no? Pero yo creo que son estimaciones de aquellas para subir después más el precio del, del billete y escudarse en algo, ¿no? Y Dicen, mira, 15 no mil sé, pero que se por lo, lo que parece bus. es todo lo contrario. Cuanto más lo suben, más gente se cuela, lógicamente. Obviamente, ¿eh? lo que tenemos que Porque hacer. Cada vez ves que se engan... Aunque te suban la multa, te sale más a cuenta. Ya han dicho mil veces. Si las leyes son injustas, hay que desobedecerlas. Sí, sí. Por eso nos toca, señores. Y de ellas, en el 2011, se pusieron solo 70... Bueno, solo, son bastante, pero comparado con la gente que se cuela, 71.282 multas. Que no significa que, que, que pillan un porcentaje muy bajo de toda la gente que se cuela. Que sí, que pobrecito es el que le pillen porque son 100 pavos, son 100, 100 pavazos. Pero bueno, que no hay tanta gente vigilando. No, esto igual que lo de los peajes, ¿no? No voy pagado. Sí. Que ahora se supone que van a empezar a enviar las multas. Pero hay un resquicio legal... Ah, pues cuéntame, porque... En Andrés. el cual no te pueden multar por saltarte peajes. No estamos informados del todo, ya os informaremos con... con sí, porque tiempo, a mí esto pero, me interesa, ¿eh? Hombre, ahora que te acaba de sacar el carnet, ¿no, cabrón? Sí. <risa> pues sí, ya, ya era hora. Por no, fin. pues se ve... A ver, hablo sin... Conciencia de cuál es la normativa, ni el número, ni nada Pese a que en el código de circulación lo estipula, ¿no? Que no pueden multarte, por pues, saltarte un, un peaje ¿Y por qué hemos pagado durante tantos años? Bueno, y se sigue pagando Bueno, a ver, tí, si el Estado ya lo sabe, ¿no? Por el tratado que hicieron hace tiempo Ya, supongo que ahora cambiarán ya, bueno, las leyes y... Tú te has estado duros en hacer una carretera y arreglarla Pero cobras unos 40, 50, no, 65 años, va, los que sean Sí, porque bueno, como todavía no están pagadas no, es que nunca acaba de pagarse eso, no, es como no. la hipoteca, tío. Y aunque se paguen, ¿qué más da? No, sí, mira. La policía alemana rescata a un hombre que se refugió en un balcón por el acoso de una ninfómana. No estaría muy buena. No, no, del periódico Cataluña es esta noticia. <risa> se ve que la mujer intentó seducir a los agentes Hostia, que socorrieron a la víctima. O sea, que la ninfómana de pura cepa. Sí, sí, a ver. A ver. No puedo aguantarme. Estoy de perra. La señora Gente. Pues la <risa> <risa> o sea, peña está grillada, ¿eh? Sí. Eh, luego han inventado, bueno han inventado, ya está inventado de, desde hace tiempo, pero ahora lo han sacado a luz Un brazo biónico para una mujer con parálisis física que lo puede mover con la mente Que puede mover el brazo con la mente Sí, se ve que le enchufan unos electrodos a la mente y según qué parte del cerebro activa Pues mueve hacia la izquierda, mueve hacia la derecha, arriba, abajo Y oye, que podemos acabar siendo medio robots, medio humanos Olé, no! Eh, Esto no sí, sabía sí. yo. ¡Qué guapo! <risas> y de volverá a la vida. <risas> ¡Hostia, tú! Mira, finge un cáncer terminal y recauda miles de dólares para irse a una luna de miel de lujo. ¡Qué cabronazo! Es la vanguardia, tío. O ¿Sabes? Porque un tío, pues, oh, que tengo cáncer, hizo y la típica campaña de donación por internet, Toda la bandanga. Sí, lo digo, te llegan al mail 50.000 y era... correos de. ¡Envía euros! ¡Pobre niño! Y era mentira. El tío se fue de vacaciones pues La verdad es que hay que tener muy mala leche ¿eh? Sí que me digas, ¿pasas hambre? Vale, pues un cosa de cosas de estas Pero para irte de boda de miel Hay gente, la verdad que no atiende Porque esto lo que causa a la larga Es que nos desconfiemos los demás, ¿sabes? Sí De, la, la, de las verdaderas causas benéficas claro, O de que benéficas Que hacen que otros colectivos se roban, ¿no? O que los colectivos no son el dinero para sus finalidades Pero, a ver mm. Que también hay mucha gente por ahí Que sí, que roba realmente. Sí, que se le va a castaña y no tiene razones. Y lo pagamos bueno. todos. Bueno, luego, con todo esto del de Bankia, a dos personas se les ha ocurrido ir a atracarlas. Y a los pobres lo, lo único que les han dado han sido mil euros en monedas de euro. ¿En serio? En serio, en Madrid. ¿Mil euros en monedas de euro? Joder. En los tubitos esto Supongo yo que el banquero solo tendría eso. Va a a mano y dijo, toma. Tu dinero. Gracias. Sacado de euros. <risa> Hostia puta. Sí, sí. Mira, encuentra fotos de un hombre desnudo al estrenar su teléfono. En ¿Cómo, la razón, ¿cómo, ¿Cómo? Sí, se ve que un tío se compró un teléfono. Ah, sí, lo ha escuchado. Y viendo la foto, bueno, viendo el móvil y tal, yo que había fotos de un tío desnudo. O sea, que te venden móviles ya usados. Obviamente, eso viene a decir. Sí, sí. Vale, que esa foto de un tío desnudo, pero podría haber sido de una oveja dolly. Pero... No, y que da igual o sea, que, todo el lo que sea. está usado cuando dicen que es nuevo y aparte de un tío desnudo ¿Qué trabajador de a que compañía se dedica a hacer esto antes de guardar el móvil en la caja? Sí <risa> Sí, sí Tenemos que traer la radio <risa> Luego a partir de... Ahora han dicho, que ya, ya sabemos que dicen muchas cosas pero luego no se cumplen todas Que en todos los bicings van a haber un enchufe Para poder enchufar las motos eléctricas y... Lo... Las motos eléctricas y los. Ah, vale, digo que me estás señalando. <ríe> ya está, ya está, pequeño parón. Quiero a -Cola, hombre. Y los coches eléctricos o híbridos. Que la verdad es que como in iniciativa está muy bien. Ostras, esto es también como la propuesta que ya de meter publicidad, ¿no? Que querían en el bici. ¿Al final sí. se ha dado? No lo sé, si no lo han hecho de momento. Pero sí, o sea, en cuanto vean por ahí una salida. No, es que ya se ve preparada la bici para meter publicidad en cualquier lado <ríe> sí, que sí. un cartel. Anda, que no. Pero no de. De momento esto es gratuito Lo de cargar la, sí. la bici eléctrica o la moto eléctrica Sí, que bueno, que en cuanto haya mucho coche eléctrico en Barcelona Pues le meterán a pagar Pero de, de momento gratuito Está claro que el rollo Zonas Azul Le meterán pósters aquello para que te conectes Y un euro la hora O algo del palo Sí. Que queramos una hora larga ¿Quién te dice que es rentable? A, diner, a maneras económicas No, a maneras medioambientales, obviamente Claro, claro Hombre, debería ser rentable, ¿no? Bueno, el negocio está ahí, ¿eh? Sí. Evo Morales ya se ha quedado con la mitad. ¿Tendesa? Sí. Bueno, en el mundo nos dicen que un imán marroquí causa un gran revuelo en su país al autorizar a mujeres divorciadas y viudas masturbarse con zanahorias y botellas. Solo con eso. Zanahorias y botellas. Hombre, el revuelo sería de que solo pudieran masturbarse con eso. No, no, que solo con eso. El problema está que el revuelo habrá venido porque se puedan masturbar. Claro, claro. Eso yo. Hombre, es que realmente está mucha pasante igual, ¿eh? Esta gente Sí, sí, parece que ya se, se empieza a abrir la mente Que sea con zanahorias y con botellas Hombre, lo raro es que ha sido un mismo, un imán que es un, Sí, pues eso, que parece que ya, catedral, ya empiezan a, a abrir la mente La pregunta es, ¿por qué zanahorias y botellas? Y no cualquier otra cosa Hombre, igual porque no pueden beber alcohol Y mucha zanahoria no creo que hayan en Marruecos ¿no? Claro, pero la botella no, no sé creo de No sé lo que, que plantan por esas tierras Pero no sé si <ríe> habrá zanahorias Pero que es una botella de agua Ah, mío De vidrio Vete a saber, vete a saber. Sí, a saber. Lanza. Luego, esta bastante graciosa, pero bueno, así va la economía española. Cuando han enviado a un niño de 18 meses, la hacienda. Ole. O sea, la declaración de la hacienda en un niño El de 18 meses. El se lo meses. está currando ya. Sí, sí, ya sacan de donde no hay. De <risa> <risa> 18 meses, qué sí. bien, qué bien. <risa> Luego, esto da como para pensar... Como para dejar a todos los bancos sin dinero. Porque el Nobel en Economía está augurando al futuro de que va a haber otro corralito como en Argentina. que Empezaron a cerrar los bancos y a decir que estaban sin dinero. O sea que desde aquí os decimos... Sacar el dinero del banco ya... Que no roban tanto en las casas. Que el dinero bajo el colchón no está tan mal escondido. ¿Qué te puede costar una caja de zapatos de cartón? Sí. Ahí guardas el dinero y lo tomando por culo. <risa> o una caja fuerte de chino por saber que está ahí. Y no entra <risa> nadie en tu casa. No, la verdad que... Ya, ¿O lo están robando ya en el banco? Sí. Yo por suerte, por desgracia, hace ya como que casi un año y medio, dos que no uso la tarjeta ni la cuenta. Yo sí, yo la usé hace... Bueno, sí, mira, hace cuatro semanas. Pero hacía que no la usaba también. Pues desde el verano, pasado un año. Sí, sí, hay que quitar el dinero de los bancos ya. ¿eh? Sí. La putada es que nos obligan ¿eh? a tener una cuenta en el banco para cobrar, casi. Hombre, ahora para hacer una. Hombre, pues a, sí. Para pagar algo de más de 2.500 euros, creo que se te compras un coche o algo así. No sé, no se me ocurrió nada más. Sí, lo que sea. Pues tienes que tener cuenta, si no, no puedes pagar el metálico. Ya. Yeah. Te obligan a tener ya una cuenta bancaria. Sí, sí, que así poco a poco nos harán yendo a hacer ir todos con nuestra tarjeta y para pagar lo que sea, lo más mínimo, tarjetazo. Que nos tenemos que dar cuenta que ya lo que importa no es el DNI, es la visa. Por la visa se cuenta las personas, no por el DNI. <risa> sí, Mira, sí. esta chunga, ¿eh? Información de Alicante. Un despiste del alcalde permite a la oposición que le retire el sueldo durante un pleno. Hostia. Se ve que en los estatutos pues cometió una rata en un determinado sí. artículo. ¿sabes? Y le dejaban a la oposición la decisión de quitarle el sueldo, reducírselo o dejárselo. Hostia. La posición se enteró, hijo Te vamos a joder Estaría bien saber bien bien cómo pasó Y hacerlo así en plan masivo No, se ve que fue un despiste del mismo, ¿sabes? De, ah, de la obra de la redacción y tal um... Bueno, mira Sí, si en realidad lo que no cobre por un lado Lo robará por otro Tampoco la obra importa mucho, creo No. <risa> <risa> y ¿Qué? luego ya está Es mi última Y sorpresa para todos Por fin han aceptado públicamente Que España está en recesión ¿Ya? Por fin. Oficialmente estamos en recesión. ¿Desde 2008 no se habían dado cuenta? No, ahora ya sí. Ah, mira. hace cuatro años. Bueno, mira. Las cosas de Palacio van despacio. El palacio. <risa> Por la guillotina pasaba yo, la familia. Sí. Bueno, señores, hasta aquí el noticiario, ¿no? Sí. Os dejamos con un temilla cuando nada vale nada. Que no nos lo quite la GAE. Ahí. Y nos vemos ahora. aquí en Unqué y Palomino buenas aquí estamos pues bueno ahora después de este temilla pasamos a la agenda del fin de semana sí qué tenemos para este fin de semana bueno empezamos por hoy mismo como siempre como cada jueves tenemos sí, la cafeta de la revista Barrio en la gordísima en el Ateneo libertálica sí. y en San Andreu como cada jueves ya estáis harto de escucharnos esperemos que estéis harto esperemos pues que estéis que seis unos pájaros y se os olvida pues Nos, ahí está nosotros pues si la mosca lo decimos sí ahí está Y luego ya pasamos al viernes, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué tenemos? Está el Puncarrada Festival 2012 con Green Bats, Taquicardia, Eras una vez, La Invasión y Perdón por. Perdón por la Invasión. La Invasión, vale, los he mezclado. Vuelvo a empezar. <risa> Green Bats, que ya estuvieron aquí en la radio hace un tiempo, bueno, fueron los primeros en ser entrevistados. Sí, ya metimos en la entrevista hace poquito. Sí, sí. En la página web lo encontraréis en... Venga, vamos a hacer publicidad. Ah, hacemos ¿Vale? publicidad, hacemos en... publicidad. En punto com, punto com. Punto com. Punto .com, Vale. Luego, Taquicardia, perdón por la invasión, y Eras una vez. Ahora sí, hombre. <risa> <risa> a las nueve en el casal de la Quina O a partir de las nueve, ya saben, nueve, nueve y media. Puncarrada Fest, ¿no se llama? Sí. Bien, bien. Luego tenemos a Mateo en un lavabo. <risa> Después del pregón del distrito. Sí, se ve que hay, bueno, todos os habréis enterado, supongo. Estamos cabreados un poquito por todo cómo nos está tratando el distrito, sobre todo las fiestas de Prospe esta sí. vez. Bueno, a todo en general, ¿no? Por el recorte de subvenciones que hemos sufrido en todas las entidades de Noguarris. Sí, el, el casal de yobas, el polideportivo. Por todo, porque no nos ponen arena para el Prospe Beach Y pidieron un presupuesto más barato, se les rebajó, no sé cuánto fue, pero lo miles conseguimos, de euros, lo conseguimos un montón. más de la mitad. Sí, sí. Y es que realmente no es por la facha, es que no quieren ponerlo. No, San Chiveco ya se hizo de día. Cuando qué más os da que se haga de día de noche Sanchiveco? Ya, ya. Pues, tonterías. No, si realmente pues bueno, eso, que Mateo tocarán un lavabo, en acto sí. de protesta después del pregón de fiestas, que supongo que el pregón igual es un poco movido. Nosotros os invitamos a ir, si queréis quejaros ahí ese momento, ¿no? Sí, la verdad es que sí. que cuarto. Era a las... 10 menos, menos cuarto. cuarto, ¿no? Empieza el pregón. Sí. O no, empieza... Sí, empieza el pregón. A las diez menos no cuarto. decimos nada más. Sí. ¿Qué más tenemos el viernes? Y luego ya por cuatro brillos creo que es lo único que vale dinero de todo el fin de semana, así que no os quejaréis. <risa> <risa> en el casal de Roquetas, a las 8 a Price... Should be Freight, The Crawl y Downside. Ole, Sí, es un concepto así hardcoreta, ¿no? Sí, sí. Bueno, tiene buena pinta. A partir de las 8, tempranico. Y bueno, después ya pasamos directamente al sábado 19, que tenemos, como no, la presentación del diario de fiestas de Aprospe, ¿no? Ah, por fin miren las fiestas. Sí, sí, 34 fiestas mayores van ya. Se cuentan rápido, ¿eh? Bueno. <risa> Madre mía, 34. Cada vez tardan más en llegar, en ¿eh? las fiestas de Prospe Este año o sea, se han hecho sí. de robar. Pues bueno, eso, que en el Casal de Próspero, a partir de la una Está a la presentación Con el fregón, después tocará Giz... Free. Free No lo conocemos No tengo pero ni idea de cómo suena Seguramente estaremos allí sí Y bueno, después tenemos un poquito lejos Al Sonat, con sí. T, ¿eh? No con R Ya, ya, muy diferente Sí, sí, esto es más, más punky, obviamente <risa> Nada, Esto lo organiza las Casal de Iobes de Cataluña La Federación de Casales Sí. En el Casal de Ayobas Fort Pieng, allí en el barrio de Marina. Vamos, que todos sí. sabéis dónde coño estás, sabes Sí, ¿quién no ha ido allí a tomar.? Y nada? vuelve a tocar los Green Bats, tío. Hostia, ¿de o sea, un fin de semana. Movedito, sí sí, sí, sí. Lethal Shiver y Extraterrestres. ¿Extraterrestres? Sí, eso, Extraterrestres. <risa> y bueno, después también aprovechando, la Taneu celebra la fiesta mayor suya de la Taneu, Y el sábado. Hacen, pues eso, tallericos y tal Para toda la familia a partir de las 11 Hostia, si voy a día, ya... día Se ve que dura, ¿Sí? no sé si dura todo el día O sea, a partir de las 11 Es sí, gratis el, el estar abierto, ¿no? Para comprar sí, bocadillos sí. para comer Sí, ¿no? Supongo que ganan también algo Si, el día sí, siguiente también barra con bocadillos, sí Y luego la plaza, pues está A partir de las 6 de la tarde De 6 a 8 La Zulu Nation Haciendo la hip hop a la plaza Hostia Así que enseñan un poco la cultura del hip hop Y hacen talleres de breakdance o de graffiti Depende de la semana Ah, guay. O sea que mola que es para niños también, que puedes ir con el chavalico a partir de su año, más o menos lo recomiendan. Claro, por aquello de breakdance y toda banda que... Sí. Y bueno, está repletito el sábado Bueno, que si son más pequeños seguro que se entretienen mirando cómo bailan los otros. Sí. Y luego ya para el domingo tenemos en el ateneo de nuevo a las 4 el picnic de blues al parque. Tenemos tarde de blues. Ahí con picnic y todo. Mm. Mola, mola. Y por fin también llegó de nuevo la cafeta en el Rock and Trini, como cada tercer domingo de cada mes a las 6. Sí, sí, ahí celebrando sus 20 añitos el Rock and Trini. Mm. Esta vez no recuerdo bien cómo se llama el nombre del ¿De el que vaya. De ¿Sí? pues no, sé pues que no. es así de, de pachangue y tal, pero bueno, se bueno si puede comprobarlo, no ir allí, empieza la siete el concierto, pero la cafeta abrimos ahí a las 6. Seguramente hayan pinchos baratos para quien quiera comer o merendar. Exacto. A 3 a un euro normalmente están, o sea, que sí. no os podré quejar. Y bueno, hasta aquí la agenda. Después tenemos aquí otro apartadito que el 23 de mayo, a las ¿Sí? 5 de la tarde, el AMPA del C. Hey Pantaviana ha convocado una manifestación con el lema PRO. Que cada el uno lema. lo entienda como quiera. PRO ratalladas, PRO discriminación... Sí, PRO Basta general. de tocar los huevos, como queramos entenderlo. Eso sí, se pide, obviamente, es un, un AMPA, ¿no? Que no sea... Ya, claro Nada, muy movido Sino una reivindicación pura y dura Y bueno, eso A partir de las 5 de la tarde Al pasar Chantavian han quedado El 23 de mayo Vale, vamos recordándolo igualmente Sí, queda tiempo pues Nosotros seguimos haciendo aquí Recordatorios <risa> Y bueno, ¿pasamos ya a la entrevista? O... Sí, yo pienso que sí, ¿no? Pues sí, esta vez hemos rescatado Una entrevista que hicimos Al grupo de cólera Sí, que ya la pasamos, hace un tiempecillo. Sí, que vino Javi, cólera y la Rocío Tornado aquí a charlar un rato con sí. nosotros. Tiene unas cuantas frases así, bastante buenas. Sí, sí, algún día haremos un especial Gax. Vamos <risa> guardando. Nosotros vamos pillándolos. Y bueno, esperemos que os guste. Nos vemos ahora. Cuando me veo la me quedo mi amor la Bueno, y volvemos a estar aquí en Juanca y Palomino, ¿no? Sí, es? como ya os hemos dicho antes, aquí tenemos a Cólera. Y bueno, presentad un poquillo, de ¿cómo os llamáis, qué tocáis? Bueno, yo me llamo Javi, Javi Cólera. Y bueno, tocamos Pum, las bandas de Pum. Y, y bueno, ¿qué decir? Pues muchas gracias por invitarnos, por venir. Y que muchas gracias a vosotros, con, hombre. Muchas ganas de contar muchas cosas y tal, pero... A medida que vayáis preguntando, cuando empiezo a hablar no me callo, o sea, yo hablo mucho, ¿sabes? Eso es bueno. Hola, bueno, ya soy recio mucha gente del barrio me conoce como Recio Tornado y bueno, voy, voy por ahí como, no sé, ocupando escenarios ajenos, como lo definiríamos. Haciendo colaboraciones. Haciendo, haciendo colaboraciones no, no, no. queda siempre muchísimo Ayudando mejor. siempre. Y siempre tiene mucho más nivel y mucho más glamour. Y a mí pues me, me dijeron de colaborar con esta maravillosa banda que ya más de 10 años, Y dije, por amor de Dios, si siempre voy a los conciertos y voy a vuestros ensayos y me sé las canciones, ¿por qué no? Y aquí estoy. Hostia, más de 10 años. a oh, contarnos un poco, ¿no? Porque esto tiene historia para largo. Sí, ¿cómo empezó el grupo? El o sea, grupo. Javi, empe... que, no, que querías hablar, o sea que. Sí, el grupo empezó en 98-99, creo. Y el grupo empezó el Proyecto nació en Vergara, en el País Vasco, con un concierto, creo que era de Cogni Reyes, algo así. Y. ...de inspiración, de pelotazo en un bar... ...y digo, hostia, pues podíamos montar una banda tal y cual... Estábamos, ...estábamos unos cuantos ahí de fiesta y tal... ...lo dejé caer y tal... ...y parece que se quedó ahí en el aire... ...y cuando llegué a Barcelona, llegamos el lunes... ...pues automáticamente empecé a llamar a la peña... ...oye, lo que otro día de vivado, okay? tal cual... Y de repente, pues, a los dos ya estábamos ensayando ya. O sea, que lo que sale de una borrachera de cierta sí. se dicen en algo de 10 años, que no son aquí, pocos. Aquí está, sí, sí, sí. Es que hay que fomentar Oye. la borrachera, ¿sabes? ¿eh? Porque... Sí, sí, dan, dan mucho de sí, ¿sabes? ¿eh? que sí. Sí, sí, la verdad es que sí. Que no te haga el gobierno. <risa> no, que nos han prohibido ahora el plástico y todo, para hacer botellón. Hostia, no, Sí, eh. Sí, sí, nos hemos todo prohibido. Sí, sí, estamos. Beber alcohol en la calle, nada. No se debe. Debes de pagar 6 euros por una cerveza en un bar del centro, hombre, de está claro. Pues si no, ¿para <ríe> qué quieres el dinero? Y bueno, ¿vuestras letras de qué hablan? Pues las letras, en verdad, como de política es para los que viven de ella, pues las letras es un poquito una realidad muy cercana pues, eh, a nuestra vida. A nuestra vida, a nuestros tiempos que corremos, la, la, las problemáticas reales del tiempo actual, ¿no? porque Pues sí, el PUN en los 80, pues tenía unas letras, un contenido, una problemática, pues que hoy por hoy pues, tampoco es esa, ¿no? Ha variado mucho, en dos décadas han pasado muchas cosas. Y entonces, pues mmm, cuesta mucho estar al día, ¿no? De lo que está pasando un poquito, sabes lo que quisieras y sabes lo que está mal, pero en verdad, pues mmm, yo me he dedicado a, a, a las letras simplemente en nuestra realidad diaria, nuestras inquietudes. Nuestras alegrías, nuestras penas, nuestro compromiso, nuestra lealtad, nuestros valores, nuestro mundo, digamos. Es como para informar a la gente de lo que hay actualmente. Es, es un ataque y un escudo, digamos, atleta. Es una forma de gritar la verdad, de gritar lo que sientes, es un sentimiento, es, es como un personaje, ¿vale? Esto sería como darle forma a un personaje que, que, que, que no puedes hacerlo la vida de cada día. Y es ese momentito, esa hora de, de gloria, por decirlo de alguna manera sobre todo bueno, al, al cantar ¿no? el, el, el interpretar la letra el, las letras las compone Javi y bueno yo por ejemplo si tengo que cantar diferentes temas pues tengo que ponerme en, en el como si estuviera dentro de ese personaje que ha hecho esa letra porque en realidad cada canción es un mundo y cada canción explica una historia y sobre todo son, son experiencias bastante, bastante psicológicas personales, es divertido es punk es divertido es punt divertido Nuestra, o una pregunta así un poco del palo. ¿Cómo empezasteis a tocar? O ¿Sabes aquello cuando eres un chaval? Bueno, hace dos años, por decirlo de alguna manera. ¿O pues voy a empezar a tocar la guitarra? ¿O voy a empezar a cantar? O... Pues la verdad es que fue de puntazo lo que te digo. Fue decir esto y... y a ver, yo siempre había tenido una guitarra en casa, pero sabía, sabía acariciarla, ¿sabes? <risa> por lo bonita. Nunca nos tocó realmente hasta eh, que se eh, os ocurrió montar el exacto. grupo. Exacto. Y fue aquello de coger a, a, a un colega, bueno, a mi hermano, y decirle, "Oye, tío, eh, se llama poner dos dedos, se llama hacer algo." Y sobre esas tres notas, pues empezar a jugar con ellas y en cuestión de horas, por decirte, ya tenía dos temas hechos. O sea, que fue instinto casi, fue pillar la guitarra sí, y empezar a, a componer sí, y todo. Sí, yo es que soy muy impulsivo, siempre lo he sido, y entonces era tengo que hacer esto y lo hago. Entonces, claro, como habíamos dicho de montar la banda y tal, yo hablé con la gente, con los colegas y llegamos al local y ya tenía dos temas preparados. Joder, ya estaba listo del pero... tirón. Están sonando hoy por hoy, mejorados tal y cual, pero fue aquello un poquito todo a lo burro y ya saldrá. De momento un comienzo, ¿no? Sí, sí. un comienzo en realidad, porque joder, dos temas en el primer ensayo. Sí, fue aquello en casa de puntazo, ¿eh? Aquello de... Vale, se ponen estos dos dedos, para adelante, para atrás, hostia, esto suena bien. Y como a mí siempre me había gustado escribir, yo tengo libretas en casa ¿eh? me gusta mucho escribir. Sí. Hablar conmigo, ¿vale? Y como si habla solo, parece que estés loco Digo, pues hablo con la libreta ¿sabes? <risa> sí. Y entonces pues cogí cachitos de todo eso Y, y con los tres acordes estos Pues ya hice un temilla, Que es triste realidad Sí, sí ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué. Que es la buena con la que abrimos el LP Y es el tema que más nos, nos identifica ¿Sí? ¿Y tú, Rocío, cómo empezaste a cantar? Bueno <risa> Yo, mi primer grupo en el que estuvo Gracias Gracias a Tony Tellers, el otro día hablaba con él. Eh, Tony Tellers me, me vio un día y yo me cantaba con el alce antes. Hacíamos hip hop, así, bueno, lo no fuera. Y estaba muy, estaba muy divertido. Un día nos subimos en el Casal de Roquetas, en un concierto de Garbanzo Negro. Nos subimos al escenario porque el, el, es que esto lo comentaba el otro día de Tony Tellers y nos acordábamos. El alce y yo estábamos detrás, así, esperando a ver quién decía de, de subir al escenario. Yo pues, yo, pues a lo mejor tenía 17 años. Y yo tengo ahora 30, 37, y yo ¡guau! Ahora mismo me meto aquí y el arte el chico de batería empezó a tocar ahí, venga caña, y el arte dijo, un momento, bomboca, bomboca, tranquilo. Entonces hicimos ahí, bueno, una improvisación, un freestyle, ahí y, tal. y luego, pues nada, ya conocí a unos, a unos, unos colegas y me ofrecieron de tener un grupo punky y no sé, era el Dani, el grupo, con sí. el Dani, con el Diego y hasta hace por lo menos, 10, 1 años, no sé, ha pasado el tiempo. Sí, sí. Y nada, yo he, siempre he hecho BBC, como dicen, bodas, banquetes y comuniones. Bueno, ya me, ya me conocéis, ya me no conocéis ya de cantar nunca. en la plaza y todo esto, claro, era BBC toda la vida. Bueno, bueno. <risa> y nada, y por aquí un día me dicen, ah, pues haces esta vida, pues venga, un por aquí y tal, no sé. Qué". Y pues siempre, pues, colaborando, como decíamos antes. <risa> ¿El objetivo de la banda cuál, cuál es? El objetivo de la banda. Eh, Sobrevivir. El, el, no, el objetivo, el, el objetivo de nuestra vida es, es. Somos un poco radicales, a lo mejor de pensamiento, o yo por lo menos. Entonces, yo, mi objetivo es crear mi mundo, ¿vale? Crear mi mundo porque a mí lo que me ofrece la sociedad, pues como que no me gusta mucho, por no decirte nada. Entonces, pues es una forma de crear nuestro mundo, ¿vale? Al margen del que vivimos, nuestro mundo, nuestros valores, nuestras leyes, por decirlo de alguna manera. Entonces el grupo, el objetivo es este, es seguir, seguir mmm, moviendo esto, sentirnos pues un poquito al margen de toda la mierda que nos rodea y pues esto, como una libertad muy personal, que nunca deja de sonar. Sería como callarme, sería como mmm, salir a la sociedad y decirme he rendido a ver qué, qué, qué mierda tenéis para contaminarme. Es como el remedio, como el antídoto a toda la mierda. Entonces el objetivo es que siempre siga sonando este proyecto, que no muera nunca. Has hablado de, de cambiar este mundo. ¿Qué es lo que cambiarías con más ganas de la pues, sociedad donde vivimos? Se nos ha muerto Fraga ya, por suerte. Sí, o sea que ya es al menos. ¿No? Es menos. Que el problema es que yo pienso que el ser humano es un fracaso. Lo ha demostrado. Los renglones de la historia nos demuestran esto, que, que, que, que vaya tela tenemos. Entonces, ahora que estamos en un punto bastante alto de conciencia, yo pienso, todos nosotros hemos aprendido a pensar, hemos aprendido a, a quejarnos, a... a a intentar ser felices, ¿sabes? A nuestra manera. Pues, ¿qué cambiaría del mundo? La educación de nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos a, a, a ver el mundo como nosotros, a atrevernos a, a intentar ser libres. Es lo que cambiaría yo, realmente. Hombre, un objetivo bastante... Es complicado. Y no, la verdad que es bonito, la verdad. Sí, cuanta más gente piensa así, claro. más fácil es conseguirlo. sí. Sí. <risa> O ¿Saqué sí, fin? <risa> ha quedado tan bonito y tan poético que sobran palabras. Sí, sí, sí, sí, sí, nos han dejado aquí helados. Buenísimo. No, esto que si no. Sí, sí. Bueno, más o menos en los conciertos que hacéis y todo esto, ¿os habéis puesto alguna vez algún caché? ¿O tenéis caché en sí? Eh, no, yo no busco el lucro. ¿Sí? Y por ejemplo, cuando vais a tocar. ¿Por qué toca No sé, ¿por amor al arte? ¿Por un bocata? ¿sabes? Eh, por unas hombre, Por dinero yo, o sea, yo nunca llevo el tema de las pelas. A veces ha caído dinero, a veces no, pero o sea, en principio por dinero nunca ha sido. Es por lo que te digo, pues por, por poder hacer lo que nos gusta, ¿no? Porque te pasas, digamos, casi todos tus días, pues, multado en el sentido de tu trabajo, tus horarios, tu tal. Y resulta que esa ahorita que estás en el escenario, resulta que te olvidas de todo, ¿sabes? Entonces supongo que el gran motivo que nos lleva Y aparte pues el hecho de que tú vayas a tocar Te pues, lleva Que tú te estés preparando ese concierto durante semanas Durante meses Y entonces pues eso te lleva a un vínculo muy bueno con tus amigos Con, la, con el grupo, ¿vale? Sí. Compartiendo horas, creando historias Llenando los renglones de la historia de tu vida no Sí, que entonces, no es solo un concierto O sea, aparte todo lo que conlleva llegar todo lo que el, conlleva a eso. Exacto, esa unidad entre digamos cuatro personas ¿Vale? Pues yo supongo que es eso Yo, por ejemplo, cuando, cuando me pongo delante de, de la gente en el escenario, mucha gente dice, hostia, estarías tía está loca, tal, no sé qué, se piensa, no tienes vergüenza y tal, en realidad se tiene mucho respeto porque te cagas, o sea, hay gente, aunque sean cuatro gatos, ¿sabes? Es gente que está ahí apoyándote, entre comillas. Por ejemplo, con Los Inmortales, el, el, el proyecto que, que tengo, con gente del barrio que son súper majos y aparte son colegas, Eh, Esa es el, la filosofía que tenemos Hombre, si podemos sacarnos unas pelillas Para pagar el local del floro Pues que está bien, ¿sabes? Está de lujo Pero si no, no pasa nada O sea, se hace porque, porque se, se quiere, también se quiere difundir es, es otra cosa, es divertido Por ejemplo, con el huracán Cuando hacemos conciertos eh, A ver, sí que es verdad que se intenta buscar mm, Que salga pasta Con la barra o lo que sea O como hacéis movidas en el rock and y Es lo que se intenta que la gente colabore un poco, una cerveza no te voy a cobrar más de un euro mm, o sea, no, menos de un euro no te voy a cobrar, pero bueno, una cerveza un euro más o menos, o euro y algo eh, cosas populares para que la gente venga o, o aunque sea, se pueda hacer un poquito de supervivencia de autogestión vamos, pero... que lo, lo importante en sí es difundir no difundir, y pásaselo bien porque la Sí, verdad... y autogestionar, básicamente, si se puede yo te digo, yo el tema de las pelas nunca lo he llevado ni nunca lo he preocupado, si ha caído algo, ha caído pero yo nunca lo he hablado nunca he dicho tanto ideo y si sí, no, no. es secundario si hay pelas pues mira mejor porque nunca había si sí, secundario totalmente totalmente así de caché? ¿Queréis que seamos finos yo, o queréis que digamos digo, algo? Son bisutería. Podéis hablar con total. ¿Sin ¿Sin y Podéis <risa> hablar lo que queráis. recordar que siempre se está escuchando a alguien. Hay grupos comerciales, <risa> hay grupos comerciales pues, que lo hacen bien, son más buenos, menos malos. Pero yo, con el paso de los años, he a un momento que me he aislado mucho. O sea, casi te diría que apenas puedo opinar porque ni escucho la radio, ni, ni veo la tele. Entonces... Me he creado mi mundo, digamos, y ya llega un punto que ya es que apenas puedo opinar. O sea, solo te puedo decir que lo poco que veo para mí es pisutería, ¿vale? Es rollo barato de cuatro céntimos, no vale. A ver, que los habrán buenos, mejores músicos, tal. Hablo de la, de, de la actualidad de ahora, ¿vale? Sí, sí. Eh, antiguamente, pues sí, música comercial, pues sí que nos ha influenciado mucho. Yo soy un amante de Heartland, por ejemplo. Pero bueno, pero era algo que era muy bueno, ¿vale? Lo comercial de ahora... Yo te puedo explicar, yo monto bolos, vale, mi trabajo es montar montar, montar escenarios, montar conciertos y es un fraude todo, es una gran mentira, lo ves y o sea, los, los técnicos o sea, se, se merecen, vamos, hacen maravillas, entonces, poco fraudulento, demasiado correcto políticamente… Algo que puedas contar de algo que hayas visto por ahí la... Pues bueno, Unas cuantas, Amaral lleva un guitarrista Escondido, Amaral sí. llega cantando <risa> lleva un eh, Alejandro, Alejandro San o sea, el, te, el técnico O sea, el técnico Flipa pepinos, se tiene que drogar mucho Para poder estar ahí esa hora y dándolo todo O sea, una gran mentira Sinceramente ¿Cómo estás tú Hombre mm. El trabajo oscuro que hay detrás del telón, ¿no? Sí, porque realmente no es... Bueno, el... sí que tienen buenos músicos, ¿vale? Pero bueno, son mercenarios, entonces... Mmm, el que está detrás del telón, digamos, sí, el artista lo verás ahí en primera, pero bueno, el mérito lo tienen los mercenarios que cogen, que son los que hacen esa música. Pero bueno, esos son gente respetable, porque son músicos de alguna manera y hacen pues... ¿Es que ¿Es eso? que son músicos yo iba a decir que hay gente anda que no está puteada ¿sabes? que está currando para Alejandro Pan o para yo qué sé un montón de gente de, de esta de mierda y, y solamente o sea claro es como comen de eso y ganan una pasta ¿sabes? tienen que ser sus músicos ¿sabes? esta peña tiene músicos que te cagas que a lo mejor estarían haciendo blues súper bueno y lo que les gusta a lo mejor estar haciendo otras proyectos de hecho proyectos, la música y comercial yo te diría que es una forma para mi opinión personal que la, la policía guarda las porras de esta manera ¿vale? Si tú creas una música suave, muy dócil, ¿vale?, pues acabas domando a la gente. La juventud se vuelve muy suavita muy cívica, ¿vale?, para entendernos, y la policía guarda las porras, ¿vale? Cuando hay una juventud más, digamos, más rockera, que piensa más, la policía tiene que sacar las porras, ¿vale? De esta manera, que hacen? Pues amansan un poquito, suavizan todo, le bajan el piñón bastante, ¿sabes? La gente se desenfada, hablamos de amor, hablamos de tal, hablamos de cual, nos olvidamos de, de la mierda a la que vivimos. Entonces la música comercial es un instrumento simplemente, como puede ser Operación Triunfo, como puede ser Gran Hermano, para crear unos cánones en los, que la, juventud, en los que la juventud se centre, quiera ser como ese artista que es un flojera de la vida y entonces la juventud pues se vuelve flojera. Sí, esto es como lo que hablábamos el otro día, en otra entrevista que también surgió, y era en medio de control de masas por excelencia, ¿no? Correcto. La música comercial. Los Correcto. Los Beatles. Sí. Calmemo <risa> los 70, sí, sí. Mi padre fue un concierto de los Beatles en el año 75 y había una de porras ahí que no veas después de salir de la Plaza de Toros. Me claro. estouraron no a base de 10. ¿Sabes? Pero nos me metieron a todos dentro de la Plaza de Toros para tenerlos controlados. Es el, es el mecanismo de control que tiene el, el fascismo este encubierto en el cual estamos para tenernos malísimos. Porque hay gran hermanos, y porque hay. ¡Joder! operación triunfo! ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> Es una gran pregunta, pero o es sea, si no, así iba... y, ta y también la nula La nula ayuda, ¿no? Los grupos minoritarios Exacto Obviamente pero Lo tenemos muy complicado Realmente hay grupos que suenan muy bien Grupos de rock que, son, que suenan muy bien Que son muy buenos músicos Y, y están y limitados a su barrio Con mucho ámbito local Y, y es que en verdad es una putada Son un grupos realmente buenos Pero eh, tienen un contenido Tienen un mensaje en esas letras que no puede llevar no puede llegar. Sigamos hablando de amor, de tal, de cual... Hay apuesta de... para que esto grupos juegan adelante. Exacto. Algo tiene que cambiar. Sí, sí. Y de las eh? ¿Qué voy a decir? <risa> Hombre, yo de la manera más cruda te podría decir que cuando uno registra, su, hace una música que es suya, que un registro, tu sonido es tuyo, ¿no? Tú hay ciertas bandas que la escuchas y sabes que esa banda... Son los que son, ¿no? Supongo que las gaes, pues, otra apoyada, otro maneje exagerado de dinero, ¿vale? Entonces, yo pienso que el mejor registro es tu sonido. La gente te escucha barricada, por poner un ejemplo que antes sí. hablábamos, barricada nadie le va a poder joder una letra porque todo el mundo sabe que esto es barricada, ¿no? Por poner un ejemplo, escorbuto, todo el mundo sabe que es escorbuto, sí. ¿vale? Entonces, me las gae innecesario. Una trampa más. Una trampa más. Una ¿sí? forma más de sacar las, dinero. Sí. Las Galeras mucho dinero a, a las puertas de, de una cosa que en realidad no es tanto, o sea, registrarte... Mira, yo sinceramente creo que Ramoncín merece torturas medievales, de verdad, o sea, en serio, propondría, propondría hacerlo. Y no la tomatada de pequeñita que tuvo en el primer Viñarro que le invitaron y encima el tío fue y le dieron tomate, ya, ya va a ser bien. Pues no, no, esa tomatada, torturas medievales, o sea, este tipo salía con el papón del siglo y con todo el morado en, en el Madrid de de la movida, entre comillas, ¿no? De, de, de tierra Malván era el alcalde, entonces el alcalde se molaba y, y entonces Madrid, bueno, pues pudo experimentar esa época de cambio de los años 80, una Alaska, ¿sabes? Una movida, un, No sé, un Almodóvar y un McNamara puestos hasta las cejas cantando y saliendo... Es que, a ver, no estoy para nada desvirtuando ningún movimiento ni y nada, simplemente estoy haciendo una crítica de a este señor Ramoncín, ¿dónde vas con corbata ahora? Diciendo esto, si tú eras el más punky, porque molaba ser punky antes y porque estaba de moda. Y era, o sea, por eso apoyo polla, Recosicio y hizo la canción esa de moda punky en galerías. Punk. No, es que es así, ¿no? Estaba muy de moda. Entonces, ahora esto, ¿qué es? ¿Qué nos venden? ¿Qué está de moda ahora? ¿El hip hop? El, lo que sea? Lo que quieran poner de moda nos lo ponen y nos lo venden en bandeja, en la TAO, sí. como siempre. La guy, Merece Torturas medievales un tal Teddy Bautista, este señor el, ostras tú, el, el Luis Cobos este, que solamente compuso esta mierda y encima era una copia burda y barata ¿Quién es Hola. Luis Cobos? El Luis Cobos es un, seguramente es el compositor <risa> que el pago sea, con cuatro ordenatas ahí, cuatro cosas, hizo, bueno, sí, está muy bien pero vamos, que ya está, y este tío ahora es el que, bueno, el que manda ahí el cotarro el mejor de todos, el tío este que pillaron con un montón de, de facturas de prostíbulos que se había dejado una pasta de las gaes de la peña, esto fue hace poco que lo pillaron, o si sea, ahora está todo en juicios y todo esto Bueno, han pillado uno que se iba de putas, son 15.000 euros de putas, ¿hola? ¿Hola? O sea, que estamos hablando de la Gai, ¿qué opinamos de la Pues nada, hoy, hoy han matado a Mega Upload, o Mega como lo llamamos aquí. Sí, cierto, sí, explícanoslo. Yo, yo he flipado hoy cuando he <risa> encendido el ordenador, ¿sabes? Y he toda la mierda, en plan de, hola, han matado a Mega Upload. Eso significa que la maqueta de tu colega... Por ejemplo, la maqueta de Jodío Karma que está de puta madre, ya te la puedes descargar por mega upload. Eso es lo que he visto yo esta mañana cuando lo he visto y digo, pues mira, de puta madre. No, nos hemos dado prisa y ya está en otro servidor, pirata. Exacto, pero... que la gente se dé prisa, pero que la gente se mueva y también te digo una cosa, deberíamos de dejar de consumir discos, de dejar de consumir discos de estos comerciales, de los que hemos estado hablando, de un amaral o de un sí. yo qué sé, uno libre, de estos. libre cultura. En cuatro meses, al menos hasta el mes de abril, para que se dieran cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que nos están haciendo y de lo que podemos hacer nosotros, porque nosotros tenemos el poder adquisitivo en ese sentido que es el dinero o si sea, no hay dinero no te compras nada pero... claro, si vas a comprar pero es ganan, para... a nuestro dinero obvio si sí, lo damos está correcto pero es un poco un imposible porque está la cosa muy muy complicada está... somos muy pocos todos muy poquitos ¿vale? y el que más el que menos eh, ve la tele conoce ¿vale? conoce lo que está pasando, conoce qué canciones son las más punteras, entonces eso está ahí. Es, es que es muy difícil no si te ponen la tele y te lo meten, vas a una tienda y te lo meten, la radio y te lo meten Vas pues, al verca y te ponen chingadas no, Bueno, sí, claro, luego tienes eh, la opción más radical que es la que he cogido yo, yo no tengo tele. Gente, <risa> no, no veo la tele, sinceramente, tengo muchísimas cosas que hacer. El día tiene pocas horas y tengo muchas cosas que hacer y no me hagas una puñetera hora de mi vida con la tele. Ni con la radio, la radio puede escuchar puedo para escuchar algo interesante. Porque en la radio sí que tienes cosas interesantes. Entrevistas, esta, esta, esta, esta, esta, ¿no? <risa> La radio libre es que más o menos siguen es Exacto. Entonces yo pienso que una buena opción es, es ni ver tu la tele y dejar que tus hijos vean la tele, ¿sabes? Puede parecer muy radical. Porque puede parecer. pero en verdad no te aportas nada. Vale, entonces quieras o no vas desconectando vas desconectando yo digo a un punto que desconectado bastante ¿vale? y entonces yo pues escucho mucha música eh, me gusta mucho la cultura me gusta leer tal pero siempre otras fuentes que no sea la televisión para la televisión en verdad es una mentira tú mentirías a tus hijos porque no? ¿Por no pues entonces si tú dejas que tu hijo vea a la tele a según qué hora según qué programas estás mintiendo a tu hijo de una forma indirecta no porque estás contaminando yo creo que una solución es que poco a poco crear nuestro mundo. ¿vale? Autogestionarnos, si queremos producir, producirlo nosotros mismos. Claro. hacer nosotros nuestra, nuestros discos. Porque, a ver, tampoco es tan, no sé, no es tan difícil. No tiene, tenemos si manera, difícil, claro, pero tenemos 30, medios. Que puede hacerlo. Antiguamente, tú hacías la primera, primera maqueta que hicimos de cólera, pues la hicimos con un juego de Rotary de la escuela el juego del 0608 ese juego de Rotary que había, pues con eso haciendo las portadas tal y cual y haciendo fotocopias. Ah, eh. a los polígrafos te refieres. Correcto. vale, Vale, vale, la ahora... Correcto, <ríe> no entonces... No era un formato. Claro, no, antes, era informático. antes era complicado, antes era súper difícil, ¿vale? Y conseguir una buena guitarra era difícil y un montón de cosas que era súper complicado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy por hoy es bastante más fácil, ¿sí o no? Sí. Hoy por hoy te puedes curar unas portadas, te puedes curar una nada de copias de, de CDs de la hostia, o sea, puedes hacer un mogollón de cosas que están más al abasto. Entonces digamos que, que no hay excusa para el punto de vista. Yo no juzgo a nadie, me juzgo a mí, ¿vale? Entonces yo me juzgo cuando veo que me voy del camino innecesariamente, pues me juzgo y digo, ¿qué necesidad tienes, no? Digamos que es faltarte a ti mismo, ponerte los cuernos a ti mismo de alguna manera, ¿sabes? Pues yo pienso que tenemos hoy por hoy muchos recursos como para crear nuestra movida, tío, sinceramente. Mm. Que soy muy radical, muy talibán, seguro, pero es como más a gusto vivo, sinceramente. Pero es malo serlo. No, yo pero creo que entonces no. Entonces, ¿por qué...? Pero a lo mejor a ojos de la gente pues bueno, puede parecer un, un, una especie de loco algo así, ¿no? Porque porque la realidad es esa. Todos tus colegas piensan que está el loco, Javi. Sí. O sea, que esto tampoco está nuevo. No, no, pero obviamente la libertad de expresión consiste en eso, ¿no? En que todos podemos que no claro, no. tener una conciencia individual, no colectiva. <risa> claro. Yo juzgar a la gente ya llega un punto que juzgar simplemente y cuando intento que nadie me intente convencer de nada, solo no si sé tengo bastante. Y yo tampoco intento convencer a nadie. Yo te puedo explicar cómo vivo yo, no tengo que intentar convencer a ti, ¿sabes? Mm. Pero bueno, yo no me intento convencer que esto es muy bueno y que este es el camino porque mm. bueno, no van a conseguir sé, nada. Me... si alguna anécdota que hayáis tenido en un bolo, a un ensayo O sea, anécdotas desde la Algo imagen? así que hayáis dicho, hostia, pues me cura Que ya no, Joder, pues anécdotas hay un juego Desde no poder tocar con un cebollazo de la hostia De subir a tocar a las 7 de la mañana Y, o sea, joder un concierto literalmente A tocar con cuatro cuerdas Al principio porque decir que la torta abajo No las usaba <risa> Y como ¿para qué las quiero si no las uso? O sea, te puedo decir unas cuantas, ¿sabes? Hasta ir a tocar un bolo a 200 kilómetros en un cuatro latas, tardar seis horas en llegar, o sea. Pff, um, así de pronto no me cae ninguna, pero bueno, según vayamos hablando, si me cae alguna, pues. <risa> Está valientísimo y te Hombre, los ensayos son divertidos, ¿eh? Bueno, yo estoy en este proyecto desde hace menos de dos meses, pero bueno, dos meses casi. Y el concierto es el 28 de enero eh, con Antinower League, que esto da bastante presión también como nacidos. ¿Dónde? En el Estraperlo, Club del Ritma y Sidra no recuerdo el número. Ahora. Y, y la verdad es que hay, están divertidos los ensayos porque bueno se oye, hey melón no sé qué esto sí va, porque esto aparte va. el batería es el, el batería es el cantante último asalto vale y con este hombre pues pues, pues son casi 20 años de amistad somos como hermanos entonces somos matrimonio <risa> ah, Es una y <risa> gilipollas, capullo están divertidos son porque divertidos. el Écar, el el nuevo bajista que tenemos que es muy bueno es un tío que toca muy bien, que tiene un compromiso muy bueno, que tenemos el punto en común que vemos la vida de la misma manera, ¿vale? Tiro, tiro. Es muy bueno tocando, ¿vale? Entonces tal, y, y él, y, y ella, y Rocío flipan con el color que conmigo. Es muy divertido. <risa> Porque es, matrimonio. El, es señor, matrimonio. el señor al que vamos al, al, al local de ensayo es increíble, además está muy bien, el, el, se llama Sonostil, están en, en la calle guipúzcoa abajo del todo. Esto es muy pequeño, son tres, son tres pero está súper bien montado Te caen los micros del cielo, es como, guau, qué maravilla Te grabas, bueno, lo, lo comprobaréis que tiene calidad el sonido, el ensayo que te grabas Que está súper bien A ver, pagamos ahí, bueno, es carete, pero... No, para lo que es, no, yo he, para estado, lo que es, no yo he estado traigo. en muchos locales, eh, a lo largo de 10 años soy un bogollón de locales Y este despunta Pero está el muy sonido, bien, está muy guapo Sonidos es cojonudo De hecho, ya verás, lo, la música que te he traído es, es ensayo grabando directo Y... Está grabado en ensayo Está grabado sí. ensayo en directo El tío nos prueba la voz antes, es súper curra, es muy profesional Estaba ensayando ayer la buena la Scott Band. Sí Ay, de guay, de es de tranquilamente y viene, se ve que viene gente que, bueno, que también entiende El hombre se llama Ramón, lleva un buen, lleva mucho tiempo en la música este hombre Y es bastante majo, la verdad Es que, y entonces es que nos habrá encantado <risa> No, mira, este hombre es otro ejemplo de lo que te decía, ¿no? Pues... Que no, no es comercial pues no ha no, es un ¿no? tío que aparte tiene un CD que me ha pasado es de Antautur, que está muy bien además porque está, muy, está muy bien y, y bueno pues es lo que decimos al margen de la sociedad pues te das cuenta que creando tu mundo no, no somos tan pocos Sí. Somos como la clase de las papayas Pero al igual no es que seamos pocos, es que las la son, de son demasiados. Sí, planeta. somos demasiados en este planeta, ya de sí. una banda, de otra, lo que Pero sea. bueno, te das cuenta de que en tu mundo Pues hay ahí, ahí, ahí de todo un poquito, que no está educar radical como yo, ¿sabes? Que hay de todo un poquito, ¿sabes? Entonces cada vez pues estás más contento de lo que haces. Hay que difundir. ¿Qué vuelos tenéis próximamente? Pues ahora tocaremos con Antino Berli Que es el 28 de, de enero en Estraperlo en segunda casa Y lo que se presente no Ahora de... en febrero Empezaremos a grabar un LP nuevo Y a ahí lo que caiga. Colaboraciones. <risa> sí. ¿Tenéis algún contacto? Como sabéis que os está escuchando Le interesa y todo ¿Alguna molaría bueno, que tocas en, en tal sitio? Hombre, ¿Algún móvil? ¿Alguna página? Sí, pues eh, tenemos una página de Cohera Vale, lo que pasa es que hay que actualizarla Yo dejaría mi teléfono O sea, que le interesa, ¿vale? Sobre todo a las chicas Si no es para tocar, si es para... <risas> es el 691 18 11 69 Y entonces, en el momento de contacto conmigo Pues es simplemente... O sea, el no está descartado Es simplemente de... A ver, ¿cómo nos lo montamos? Había a cualquier Sí, o sea. sí. A ver, siempre hay ciertas cosas, ciertas causas y tal y cual, en las que, pues, no es que sea falta de compromiso, es que es, ¿cómo te diría yo?, Luchas en las que no estoy porque porque no, sobre todo en el tema política, ¿no?, en el tema política, pues, prefiero no involucrarme porque no creo en la política, ¿vale?, pues, éramos, yo me considero político completamente, La política es una cagada, ¿vale? O sea, el mundo, el mundo, para mal, es igual que el partido que gobierna. Entonces, yo lo que no me gusta es. No comprometerme para... con, ningún, con ningún partido. O sea, yo puedo tocar casi para todo, excepto para, para el tema política, porque yo no quiero comprometerme con ningún partido, a la izquierda, a la derecha, no, no quiero verlos, de ninguna manera. ¿Cuál sería vuestro escenario ideal, como de los sueños? Porque yo me molaría como tocar aquí, ¿sabes? Sí, va, el escenario, pues... ¿Qué escenarios? Hostia, pues... No, no... La gente... El escenario sería el, el que tuviera delante un público de puta madre. ¿Sabes? En vez de mirar para atrás, mirar para adelante. O sea, el escenario para mí es de, de, de, de, de desde la punta de mis pies a lo que tenga delante. Ese es el escenario perfecto. para que el sitio... De lo mismo, lo que importa es la gente que vaya a escucharte y... Exacto. Disfrute. Yo tocaría, o sea, el escenario, o sea, más alto puede ser el bordillo de la calle, de frente, ¿sabes lo que te digo? ¿Oh? O sea, la escena puede ser el escenario y la carretera puede ser el público, ¿me lo explico. O sea, es lo que tenga delante. <risa> sí, sí, sí, sí, claro. <risa> ¿Y tú, Rocío? Yo ya he dicho antes que era BBC total, o sea, bon, banquetes, comuniones, da igual donde esté el evento, ahí está el sarao, ahí está. Y si te tengo que montar un sarao y en medio de la pestaña o donde haga falta, ahí estaré. Hombre, y ya lo sabéis porque la eh, soy fan también, aparte de los grupos que me gustan y de mis colegas, y voy ahí a darlo todo. Aunque yo no esté ahí en el escenario, hay que darle todo siempre. Exacto, Olof. se podría decir que yo soy más fan de mi público... Que lo que el público pueda hacer lo de mí, ¿me explico? ¿Sabes? Yo considero más fan de la gente que le pueda gustar mi banda que el fan que se pueda conseguir a fan de cólera, ¿sabes? Hombre, yo era muy fan de cólera, o sea, yo realmente <risa> volaba porque llevaba los ensayos y era en plan de, hola, ¿qué pasa? Vengo a ver los ensayos. Y yo sea, decía, bueno, esto, no mmm, oh, sí, mola, me gusta. <risa> y me sentaba ahí y les traía las birras ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Y luego qué hacéis? ¿Toméis unas birras? Sí, y vale, sí... Era divertido, era pues, un, ¿qué haces una tarde? A lo mejor estás en paro, tal, o vienes de la universidad que no tienes nada que hacer y dices, hostia puta, os pues voy a ver un ensayo. Que la gente mm. esto lo sigue haciendo. Sí, sí. Que es sí. lo bueno, que, porque os vienen a ver la gente a los ensayos, o sea, que sí, eso mola realmente. No, la verdad es que se agradece mucho cuando te vienen a ver un ensayo y dices, ostras, ves que hay gente que realmente... Es que claro, mola, este, ¿no? mundillo, sí, este mundillo es más esto que te da, o sea, lo que decíamos antes de por pasta, no te da pasta. Te da cuesta. Una... Te da una sensación de estar a gusto. Tú ahora mismo estás, o sea, estás a gusto porque estás ensayando con tus colegas. Da igual, yo cuando estoy con los inmortales estoy hallando todo en el local. No sé, ahí, no sé tú viniste el otro día, estábamos ahí sí, ensayando y ahí, y a, a muerte. Hay un montón de gente allí. Sí. Claro, y eso es lo bueno. O sea, bueno, no es bueno que venga mucha gente. A ver, tampoco, porque si no, no te concentras. pero bueno Según el momento, según... Depende de los, con... de los día, momentos. Lo ¿no? que estés preparando, correcto. Mm. Eso, eso mola, es, es el mundillo, estos es que tienen como una cosilla ahí... El, sí, punto, no el punto explicar. informal ese, pues sin el, el punto ese que no está canonizado ¿no? De lo que toca, lo que no toca, sino de lo que caiga, ese puntito de libertad, ¿no? De que las cosas como caigan, pues, supongo que es el, el, el lo bueno de este, de este mundo que tenemos nosotros. <risa> Nie wiem, gdzie jesteś, pasará, wiem, co Sí, si quieres contarnos algo... Puedes hacernos una acordado. No, yo quería, yo quería aprovechar este, esta entrevista para dar las gracias a la Rocío, porque ha jugado un papel muy importante. Porque estaba la banda en un momento complicado en el que se había disuelto la banda, me había quedado solo, ¿vale? Y pues digamos que lo que todo el mundo esperaba que pasara es que la banda cayera, y la banda no ha caído. Entonces he eh, fichado a Eckhart, Eckhart eh, el bajista. De Rockbusters. De Rockbusters, correcto. Eh, su banda y mi hermano Orco, ¿vale? que siempre está conmigo a todas, yo siempre está con él a todas. Le debo una más, me faltan quizá cuatro vidas para pagarle todo lo que le debo. ¿vale? Y entonces, eh, dentro de estas dos personas está la tercera, que es Rocío, que ha jugado un papel muy importante, ¿vale? porque hacía falta un cantante. Porque yo tampoco tocar y cantar, sí, yo espero grabar el LP, grabar yo las voces, tal y cual, etcétera, todos los tres temas que, yo, que quiero que grabe ella. Pero ella ha hecho un papel, digamos, eh, con principio y final, ¿vale? Al cual no todo el mundo hubiese querido hacerlo, ¿vale? Ella ha aceptado su papel, que nos echa una mano y tal. Siempre va a tener su hueco en, el, en, en la banda, siempre lo va a tener todo concierto, siempre va, va a subir ella, porque se lo voy a pedir, se lo voy a suplicar que suba a cantar con nosotros. Y es, nos ayuda mucho, mucho a recuperar esto, porque esto estaba que se caía. ¿Vale? Porque cólera mola, joder, Javi, y entonces tío. Estas, estas tres personas juegan papel <ríe> muy importante, ¿vale? Entonces recibe llegará un momento que, pues, que acabará su papel, pero siempre va a tener su hueco, siempre. Entonces le quiero dar las gracias porque se ha portado muy bien vale. y, y ha hecho lo que tocaba y la entrega ha sido acojonante. O sea, o sea, se ha dejado el pellejo, sinceramente. sinceramente. Bueno, bueno. Está muy bien, sí, este bien, además sí, es un sí, chiqui sí. park, es muy divertido. Yo os lo tengo que decir, estoy encantadísima porque es muy divertido. Es un chiqui park como este también, está muy divertido. Aquí me encanta, es muy, es muy acogedora esta radio. ¿eh? Tenéis bueno, que venir bueno, más a ¿eh? los grupos, que vengáis a hacer entrevistas. Y bueno, y desde aquí también quería, quería agradecer a, a Javi que se lo ha currado mucho que Petrullana, y que y y que y también y los, y los colegas el orco este, tocan la batería es que da frío bueno. y eso o sea, es increíble y ayer hicimos un ensayo muy agresivo de o sea, Becca no. llevamos ya llevamos ya no. dos meses tocando Mando. en el metro cuadrado en el metro cuadrado así moviéndote centrándote y ayer lo dimos todo y ya lo no. tenemos y ayer pasamos del metro cuadrado ahí estático a tirados en el suelo Claro, y ayer, ya lo tenemos La palabra toca, es esa pues, Faltaba pues un poquito pues, ser realista Sino un poco profesional, ¿no? En el aspecto de que, joder, nos fumamos un canuto A mitad de ensayo y entre cuatro, ¿me explico? O sea, no, súper profesionales, profesional, eh, centrados, eh, eh, eh, vamos, eh, eh, vamos eh, a lo que vamos, eh, eh, vamos por faena Y ahora pues eh, ya hemos pasado, digamos, unos meses de seriotes Podéis ser un poco seriotes Pues si quieres que te tomen en serio primero que tienes que ser serio eres tú dentro de todo lo que estemos todo saber dentro de nuestra bolladura no pues, está al lado serio para que las cosas salgan bien no entonces pues hemos pasado ya la etapa esa de vamos un poco seriotes y ahora ya viene cuando te diviertes no digamos que cuando estás mala muñeca ahora viene lo bueno ¿sabes? El Chiqui para Punky será el ah, no. día 28 de enero en el Extra Perlo, Club del Ritmo. Entonces, pues iremos y para allá. Ay. Ay, esperamos, esperamos. La pieza, qué gran empieza? Pues esto, ¿sabes? A de la de las 10 de las 11, sale, cada vez somos más ingleses, por lo he visto. ¿sabes? El precio hay que decirlo, sí, que no es 10 euros sí, no anticipados. No, no, ahí el Extra está muy bien, porque está hasta las 7 de la mañana y son mambo del bueno, o sea... De está hecho, aquí en, en Barcelona estrapello. hacía falta un local puncarra como el Estrapelo. Está en Badalona, esto y hay que decirlo, Porque no, después del Puerto Raco el... nos quedamos un poco en bragas y ahora ha caído el Estrapelo y está muy bien. ¿Y cuánta Tocamos eh, cólera, Mal tocará más Nacidos malnacidos y tocará... Anti-Knowber y League. <risa> Por favor, buscar en internet si no lo conocéis, <risa> está de puta madre. Es una banda que empezó en los... De años. De los 70, de los 80 y es un... De 20 años, bueno, Soy es icono. Son tan guapos, están muy guapos. Sí. Y la verdad es que es un placer que te cagas. O sea, para mí esto es un honor, honor. La verdad es que lo es. Bueno, cuando se me pide colaborar... y un poco nerviosa al principio. <risa> estoy cagada realmente, estoy súper nerviosa. ¿eh? Pero... Iba con su soja, con sus apuntes, 200 mira, porque libreta. Se nota que estudia, Porque ya. Se nota que tiene universidad, que ha hecho su carrera y todo el rollo, se nota mogollón. Porque nosotros el resto no tenemos y vamos a miradas, a gestos, así un normal que ahí no era, espadilla. nosotros que... vamos sí. a, a, a, con el aprete y no, lleva con sus notitas, no. al final dijimos Cogimos la libreta, le cerramos la libreta sí. Míralo, por favor, y a puncarrear, niña. Y es esa, en cuanto ha empezado a puncarrear, la cosa. Bueno, yo, a, ver. a ver. Sí, sí. Claro, es que había que hacerlo profesional también, había que saber dónde parabais y apuntar y te vas movida que eso es que estudiarlo. ¿no? Claro, porque la época de tocar con cuatro cuerdas la porque no las se utilizo, pues eso ya pues, hay que dejar un poquito atrás, ¿no? O son sea, anécdotas, son historias, <risa> pero hay que dejarlo atrás. Una anécdota antes de acabar. Pues me acuerdo Cuenta. una vez que tocamos con un grupo que se llamaban los, los primeros conciertos en el Músico Muna. Músico Muna, no sé si lo sabes lo que era. No, no, Era un local que, o sea, esto, esto, o sea, Es grande, ¿vale? <risa> o sea, la gente no veía conciertos, lo escuchaba en el pasillo, ¿vale? Y entonces tocábamos con el grupo este que se llamaban los... Hostia, mierda para mí, ¿cómo se llamaban? Los es igual así nos ofenden vale entonces nosotros queríamos tocar queríamos tocar ¿sabes? queríamos tocar terceros y el tío decía no tocamos nosotros terceros por qué tal el tío en plan de listo sabes y en plan estrellita no no no en plan de enterado de la vida y entonces en vez de discutir lo que decidimos fue que se arrepintiera de tocar tercero directamente sabes entonces el tío puso su batería tal y cual y entonces digo en vez de, de, de, de pelearnos para qué tal vamos lo que vas a hacer es arrepentirte Y efectivamente se arrepintió mucho, ¿sabes? Porque acabé yo encima de su batería, cogía al cantante, lo tiré encima de su batería, el cantante me tiró a mí, acabamos, esa la batería esparramada, seguimos tocando, el batería tocando como podía, yo tirando, o sea, el tío echándose las manos a la cabeza y cuando bajamos de ahí le dijimos, oye, el próximo vuelo, si quieres, echamos a suerte y toca segundo y tercero, ¿sabes? <risa> <risa> <risa> <risa> Pero yo creo que esto claro. <risa> joder, joder. Hombre, es verdad, era bueno. con él a con grupos, ahí conocidos ¿eh? Está bien, ¿eh? Qué grande. O sea, pues muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. A ti por invitarnos, hombre, muchas gracias. gracias por venir. A ti, muchas gracias, socio. Pues muchas gracias y saludos a toda la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias. Y un mensaje a la gente que se revele, que cree su mundo, que lo que hay ahí fuera es una mierda, que nos están contaminando, nos están envenenando. Revelaros y usar vuestra, vuestra cabeza. Siempre se puede hacer algo. Gastar tus horas delante de la tele y dejándote llevar es una trampa. Para mí eso es caducar, sinceramente, ¿sabes? Por lo menos que caduques de viejo, no de idiota, ¿sabes? Bueno, pues nada, el 28 de enero en Extra Perlón, cólera, malnacidos y... Eh, Antinower League. El grupazo. <risa> Un mal reclamo para tener público, ¿sabes? Sí a cuidarse, muchas gracias. Si, deje, si querés dejar el móvil otra vez por si acaso antes, de... claro, esto se escucha a veces y ya. Vale, pues el 691 me estoy amarrando, eh, estoy dejando el mío. <risa> bueno, ¿eh? bueno, sí, sí, <risa> 691 18 11 69 Para lo que no, sea. Tienes que otra vez. ¿Otra vez. El número es 691 18 11 69 ¿Así? Pensá que siempre <risa> nos <se> escucha alguien <risa> Pues <risa> eso, todo ¿Te que te quiera montar algún bolillo tal y cual y hacer unas horas interesantes de rock and roll y, y vivir un poquito lo que somos, nosotros perfecto para tocar conmigo. Sí, sí. Bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. aquí en Gonca y Palomino. Espero Buenas. que os haya gustado la entrevistilla, ¿no? Sí, a quien ya haya escuchado, pues la recuerda. Bueno. Y bueno, hoy inauguramos una sección nueva sí, ¿no? que ¿Cómo se llama llamarla? El porqué de las cosas. El porqué de las cosas. El porqué de las cosas. Y es que ha llegado a mis manos un libro que se llama El libro de los porqués. No hagan más publicidad. Bueno, venga, va, sí. Y haremos dos porqués por semana. Esto sí, del ¿Por si qué nada te queda. Tres, pues tres. Aquí soltamos un por qué pasa tal y la explicación. Esta está en el libro. Venga. Yo no me he le leído aún la respuesta del mío, pero bueno. Y pues o sea, creo que hay mucha gente que le puede interesar. ¿Por qué después de beber alcohol se tiene resaca? Cuando la borrachera termina, aparece la resaca en, unos, en un 75% de los casos. <coughs> la causa de la resaca es que el organismo se protege de la intoxicación etílica... Y segregando las enzimas que metabolizan y desechan las toxinas Sin embargo, cuando los niveles de sustancias tóxicas son excesivos La capacidad del organismo para metabolizar es, es menor Y se producen los síntomas clásicos de la resaca se intensa, resistente dolor de cabeza, visión borrosa, fatiga, mareos, dolor muscular Náuseas, acidez de estómago y malestar general Hasta cuando lees esto, dan ganas de no volver a beber eh. Sí, qué miedo me está dando esto Pero será, yo qué sé, la gente vuelve a, a beber Y vuelven y vuelven a beber El dolor de cabeza se debe principalmente a los productos tóxicos de degradación del alcohol Que aparecen en mayor cantidad en el cuerpo si el alcohol no es de buena calidad El carrafón Sí, sí ¿eh? Las molestias gástricas se deben a las erosiones en la mucosa del estómago Producidas por el etanol y por otros subproductos de la, de la fermentación del alcohol Con actividad biológica llamados congéneres Malditos congéneres Y serán mayores si ha habido mezcla de bebidas o si se han consumido combinados. Combinados cubatas. Sí. O sea que la Coca-Cola es mala para el estómago. Es que tengo razón, la Coca-Cola es mala Oré, para el estómago. Y la fanta naranja. Tampoco vivo mucha. No. La sequedad de boca y la persistente sed se debe a que el alcohol disminuye la vitamina B1 del organismo y a su poderoso efecto diurético. La manera de beber puede empeorar la resaca. Beber alcohol muy deprisa o sin diluirlo en bebidas no alcohólicas con el estómago vacío o sin acompañarlo de alimentos o mezclando diferentes bebidas alcohólicas pues, si te dicen que no lo, los cubatas y que no los puedes combinar lo con más alcohol bueno pues sí no con agua oh, con agua whisky vale. con agua whisky con agua no pero es una bebida ¿Sí? no un alcohólica y el agua Uy, con hielo que... también, <ríe> <ríe> también pueden emperarle otros factores el tabaco ah, no sabía La música muy alta, <risa> los destellos luminosos y un de ver. deterioro en la calidad y la cantidad de sueño que acrecentarán los dolores de cabeza. Bueno, eso está claro, cuanto más duermes. Bueno, nosotros podemos mal, ¿eh? Sí, pero ¿Que es si verdad que música, cuanto más duermes, menos resaca. Si fumar, que no, que pero si habla cuando luz... te levantas. Cuando ya tienes la resaca. Ah, bueno, claro. Ya, pues a mí me siempre me meto un cigarrete, ¿eh? A mí también, por pues eso me ha sorprendido. Mira, me voy a animar, voy a leer yo también una cosa de estas. A ver, ¿cuándo no vas a leer? Mira. ¿Por qué se encogen los genitales ante un peligro? Ajá. Esto es ¿Qué? curioso, ¿eh? Mira, frente a una situación de inminente peligro, ya sea subjetiva o real, la inmensa mayoría de los hombres experimenta cómo se retrae buena parte de su aparato genital. En concreto, los testículos ¿Mm? y el pene. Parece que esta reacción instintiva obedece a un mecanismo de protección de esta zona corporal heredado de nuestros ancestros. Ah, me lo estoy imaginando ya. Se trata de una respuesta del sistema nervioso... Vegetativo frente a un peligro La sensación de encogetimiento genital Se produce por la contracción de un músculo Cremaster Cremaster Cremaster <risa> Que tira de los testículos hacia arriba Joder, puto, puto músculo, ¿no? Sí, sí. Y de la piel del escroto Ante la percepción de un peligro La musculatura genital tira hacia arriba los testículos Y la piel del escroto se contrae a ver si vas a dar un golpe ¡Fla! Se meten para adentro Qué curioso, ¿no? Sí, sí. Se mete en el parque, en ahí, ¡Guay! Un músculo que no conocíamos. ¿Y ante el frío? ¿Qué pasará? Bueno, la semana que viene a ver si encuentro el porqué y lo leemos. Ay, seguro que está ahí. Bueno, no nos quedemos despedir de este programa sin felicitar... Es verdad. ...a nuestro oyente número uno y número dos. No digamos cuál es cada una, porque si no se cabrean. Sí. Y, y bueno, a, bueno, a mi madre, a que fue su cumpleaños o sea, el lunes. No le dimos la edad, o pues sí. Felicidades, mamá. Felicidades, Conchi. Y no decimos nada. No. Y no decimos, nada, no decimos qué. nada Y bueno, después. A Puri. A la Puri. Que tampoco se queda cumple. Lo siento, Puri, no se queda cumple. <risa> tampoco lo diría, ¿eh? Pero felicidades. No sé, pena que si que no hoy es tu cumpleaños. Felicidades. Y bueno, hasta aquí lo dicho. Sí, hasta la semana que viene, si puede ser. Esperemos que paséis un buen fin de semana. Y que os emborrachéis un poquillo. Sí. Porque ya viene, apetece con la calor. Que no vamos a mentir, no, no vamos a mentir. Emborracharos. <risa> y bueno. la semana que viene, entrevista a Mateo. Ole, sí sí no me acordaba. Sí sí sí. Bueno señores os dejamos con un tema. Sí. Y lo dicho espero que todo el mundo vaya a ver el concierto allí en el lavabo de, de Mateo. Mateo. Y ahora me importa una mierda, porque todos han marchado y solito me he quedado de la mano del diablo. Y ahora me importa una mierda el saber lo que he perdido, pero no sabes la pasta que llevo gastada en vino. Y ahora me importa una mierda, y ahora me importa una mierda, y ahora me importa una mierda. Si he llegado me he rendido, o si me he parado mil años para beber junto a los míos. Y ahora me importa una mierda, el saber que he defraudado, el saber que he nunca he dado, lo que de mis esperados. Y ahora me importa una mierda. Y ahora no me importa una mierda porque viva a mi manera Y la gente me critica porque no tengo